Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Un grupo de científicos uruguayos encontró una nueva variante del COVID-19, la nueva cepa denominada P6, habría ayudado al desarrollo de la primera ola de casos que se registró a fines del año 2020. Dicho informe, cuya autora es la bioinformática del Instituto Pasteur, Natalia Rego, determinó que la variante local se registró desde fines de noviembre del año 2020 hasta el mes de abril de este año, del 2021. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo estamos hoy parados en todo lo que tiene que ver con el COVID aquí en Uruguay? Eso es lo que queremos averiguar a partir de ahora, justamente con la bioinformática del Instituto Pasteur, Natalia Riego, que está en línea. Buen día, Natalia, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, queremos aprender un poco de todo esto. Bueno, sí, con los primero oyentes. quiero aclarar que somos como 40 autores y de varias instituciones. Sí, sí, sí. sí, sí. es de justicia que lo diga, ¿verdad? Sí, sí, sí, no, no soy yo sola ni ahí. Sí, sí, sí, bien, está claro. Contales un poquito a los oyentes Eh, para ustedes como uruguayos y en un grupo de trabajo que sin duda ha sido fundamental en todo esto, ¿han podido pararse en esta realidad de manejarse en un tiempo de pandemia desde un lugar tan importante como el Instituto Pasteur? Bueno, sí, eh, la verdad es que cuando empezamos el año pasado este, los esfuerzos eran como de grupos independientes Este, que bueno, de alguna forma empezamos a, a, a conocer un poquito qué era lo que estaba pasando con el virus. ni hablar y además de los otros grupos, o sea, a ver, yo, eh, en, yo fui integrante del grupo Frontera y trabajo en la unidad de bioinformática, entonces nosotros siempre estuvimos vinculados más a la parte de secuenciación genómica, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, también están todos los grupos que trabajaron en la parte de serología, en la parte de desarrollo de los test, Este, pero bueno, con respecto a la secuenciación genómica, eh, los grupos que arrancamos con eso, de a poco empezamos a, a converger, porque, a ver, los esfuerzos aislados eh, y en, el, en nuestro país eh, dan frutos, pero bueno, no nos permitían, por ejemplo, seguir la pandemia en tiempo más o menos real. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver cómo lo que estaba pasando en Brasil, y acá también habían empezado la primera ola de casos, porque de alguna forma logramos coordinar eh, los distintos grupos que hoy este, conforman el grupo de trabajo interinstitucional. Y bueno, entonces desde marzo estamos haciendo como un seguimiento más sistemático de lo, de lo que está pasando con la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. este, de hecho, eh, quizás este, cuando hacemos este hallazgo en forma más retrospectiva, Eh, en parte se explica porque, bueno, el año pasado íbamos trabajando a otra velocidad, digamos, ¿no? Este, o de repente, por ejemplo, accedíamos a muestras de una parte del país, pero no de, en otra, entonces las, las visiones eran parciales. Eso, bueno, desde marzo este cambió y, bueno, este ta, de alguna forma estamos como todos bastante satisfechos y, y contentos, de alguna forma, con, con haber logrado... Eh, a ver, porque tampoco es que tengamos tantos recursos, pero bueno, hemos estado logrando eh, generar datos bastante en tiempo real. Ay, ay, a ver, convengamos que siempre hay un periodo eh, que se requiere para recopilar las muestras, procesarlas, tener una primera secuencia, con eso se puede identificar qué variante es, pero bueno, otro tipo de análisis también lleva más tiempo, ¿no? Pero bueno, de una forma muy distinta a lo que estábamos haciendo el año pasado. Bien, Natalia, ¿y qué quiere decir que la variante local se registró desde fines de noviembre del 2020 hasta abril del 2021? Bueno, nosotros en realidad muestras, un poco con esto que les contaba, lo ideal para describir el origen de esta variante hubiera sido tener muestras de octubre, noviembre, que casi no conseguimos. ¿tá? Digamos que lo que había guardado... Este, cuando empezó a haber más casos, las personas que hacen, eh, que llegan los hisopados, hacen los test de PCR tuvieron que empezar a, a descartar muestras para hacer espacio para recibir las nuevas. Uh -huh. Entonces, en realidad nosotros las primeras muestras son de diciembre del 2020. ¿ah? pero hay toda una parte de análisis que nos permite inferir que el origen habría sido en noviembre del 2020. Después, eh, en diciembre, o sea, el origen además es de Montevideo. En diciembre, enero, eh, la variante se, se expande, se disemina en toda la área metropolitana y a su vez determinado a determinado al resto de los departamentos, ¿verdad? Eh, para enero y febrero es la variante que encontramos mayoritaria. Y bueno, en febrero, a partir de la introducción de P1, empieza a perder lugar Y ya para abril tenemos eh, los últimos registros. El último registro que tenemos es el 26 de abril, No quiere decir que está extinto completamente, pero claramente está en proceso de eso. ¿Tá? Puede ser que haya hay alguna persona infectada con esta variante aún, pero eh, su frecuencia es tan baja que en los muestreos aleatorios que hacemos nosotros no, no la recobramos. Bien, y, y ese, en ese periodo de tiempo, eh, la, ¿la cepa eh, evolucionó por sí misma y, y de alguna forma eh, llegó a, a extinguirse, digamos, naturalmente? ¿O eso significó que para esta cepa puntual, quienes eh, se detectaban como personas que estaban infectadas, recibieron algún tipo de, de tratamiento en particular? No, eso es un proceso eh, totalmente natural. Nosotros creemos que esta variante quizás fue un poquito más exitosa en cuanto, por ejemplo, a cómo se transmitía eh, que lo que estaba circulando antes. Ah, siempre explicamos la primera ola como eh, por un aumento de la movilidad, una baja en los cuidados personales. Creemos que quizás también hubo un componente biológico en, en, en ese sentido, de que quizás esto era un poquito más transmisible que lo que circulaba en Uruguay eh, antes en el 2020. Lo que sin lugar a dudas no tiene un grado de transmisibilidad aumentado como lo tiene el AP-1. ¿ah? Entonces, eh, una vez que ingresa el AP-1... Eh, Bueno, si uno se va a contagiar de, de coronavirus, eh, o es mucho más probable que se contagie con una P1 que con esta. Entonces, de a poco empieza a perder eh, frecuencia en la población. ¿Ah? No es por medidas particulares que afectan más a, este, a la P1 que a esta. Simplemente que eh, una vez que crece P1, empieza a perder eh, prevalencia esta otra variante. Así como otras, ¿verdad? Bien, y, y, y la realidad de P1 hoy en el país, ¿cuál es? Bueno, P1 sigue siendo eh, dominante, eh, eso es lo que nos dicen los muestreos aleatorios, eh, lo que no tenemos claro es si sí, de todos estos ingresos de delta que hubo, eh, qué tanto los pudo contener el Tetris, no, el sistema de rastreo y contención de, de los contactos, sí. o si hay algún escape, no, y ya algún foco de transmisión comunitaria que bueno que, que en breve va a empezar a aparecer o no los muestreos aleatorios. O sea, creemos que es un fenómeno que es como inevitable. Eh, la cuestión es bueno que antes o después. Hay tanta transmisión comunitaria como que empieza a aparecer en los muestros aleatorios. Eso, eso quiere decir que que una eh, una variante eh, eh, de alguna forma combate a la otra. Y, y pido disculpas por mi por mi vocabulario un poco demasiado simple, pero es también tratando de ayudar a que los oyentes puedan sí. seguir razonando conmigo. En el caso donde el una variante, como en este caso. La, el ejemplo anterior era la P1 con respecto a la P6 hubo otras sí. variantes que había en Uruguay, ¿no? Porque la P6 no, no llegó a ser el 100% nunca de lo que estaba circulando en Uruguay. Sí. Entonces, donde hay una diferencia muy importante, eh, la variante más eficiente empieza a ganar frecuencia en la, en, en la población, ¿está? Entonces, en este caso, o en el caso anterior, P1 de alguna forma compitió y dejó por el camino a todo lo otro que circulaba en Uruguay, o sea que las extinguió completamente o las deja a una frecuencia muy baja, y esperamos de alguna forma que Delta haga más o menos lo mismo. Delta es mucho más eficiente que P1 en cuanto a, a ver, digamos que... Y una persona, en vez de infectar a dos o tres contactos, eh, en el caso de Delta va a infectar a quizás en promedio ocho. Uh -huh. Entonces hace que rápidamente los números cambien. Eh, por ejemplo, en Río de Janeiro, eh, que habían detectado ya transmisión comunitaria de Delta, en un mes pasó de, casi, de menos del 1% al 26%. ¿Ah? la frecuencia de delta con respecto al a, a total de variantes que que se que circulan. ¿Y qué y qué incidencia ¿Ah? tiene la vacunación en eso? ¿Cómo está, en, ese, en ese ejemplo por de Estados Unidos, ¿cómo estaba el tema de la vacunación? Bueno, el, el problema de... O sea, a ver, la vacunación ayuda y especialmente va a ayudar a disminuir los casos eh, complejos y graves. ¿ah? Eh, no necesariamente va a o sea, lo que tenemos claro es que no eh, para lo que es la, la infección. ¿sabes? O sea, sí, que y nos vamos a contagiar, transmis... nos vamos a contagiar, pero por estar vacunados no va a ser tan tan virulenta la acción de, claro. del contagio sobre nosotros y nos podemos evitar de repente estar graves, estar internados o entrar en CTI o morirnos. Claro, eso es lo que eh, se estima. Después, lo otro es que puede ser incluso que haya gente que se contagie casi y casi directamente pase como un asintomático y el sistema no lo detecte no lo como detecte. contagiado porque uh -huh. ni siquiera desarrolle eh, muchos síntomas o casi síntomas, ¿Y O sea, el... es una realidad compleja. Después, el problema o la diferencia que tenemos con Estados Unidos es que también no tenían ni tanto nivel de vacunación y pensando un poco en el territorio, hay como estados donde la vacunación es muy baja, estados donde la vacunación es muy alta, entonces hay como realidades muy diferentes ¿Está? En Uruguay eh, tenemos como un poco más el panorama de que el porcentaje de vacunación es este es bien elevado y, y no tenemos como lugares donde sea tan asimétrico el porcentaje de personas vacunadas no, no, no, no es tan heterogéneo el nivel de vacunación a nivel país Bien, y en, sí, y en estos eh, cálculos que ustedes vienen haciendo, ¿cómo, cómo, cómo viene avanzando Delta eh, en Uruguay? ¿Para cuándo podemos bueno, esperar de que realmente se instale? No, es muy difícil de verlo, porque además nosotros, como ahora tenemos muchos menos casos, eh, estamos muestreando también menos, eh, nos llegan menos muestras semanales, ¿sá? nuestro muestreo de, lo que, de los casos positivos que nos llegan es menor. Entonces, eh, bueno... También eso dificulta eh, detectar la transmisión comunitaria eh, en forma inmediata. ¿Hay algún rango ah, de edad donde Delta eh, afecte más este, insistentemente? No, no. Eh, lo que después, bueno, las personas mayores de nuevo siempre pueden ser, por ejemplo, o, o más sensibles, o bueno, los niños que no están aún eh, vacunados, o por ejemplo, las personas más jóvenes que no estén todavía no no tengan completado todo el este el proceso de vacunación, ¿No? O sea, las dos dosis más los 15 días, etcétera. Este eh, creemos que bueno, que en cualquier momento puede haber un, un aumento de los casos, de hecho, se estaba observando que los casos bajaron un montón y ahora quedaron como medios estabilizados. Entonces, bueno, eso capaz que también es digamos, eh, digo, Eh, puede estar ocurriendo per se, como fenómeno per se, o bueno, puede ser que de a poquito empecemos a ver el efecto de Delta. O sea, es muy difícil ponerle como fechas sí, sí como fecha, semanas sí, claro, claro. Eh, Para ir redondeando la conversación, en síntesis, sí. Uruguay está mejor, pero no está libre de la posibilidad de seguir teniendo gente afectada y en este caso por una variante del delta que que que es es potente no hay que subestimarla verdad no en absoluto eh, yo creo que eh, tenemos por un lado el ejemplo de Israel que ahora está teniendo sigue teniendo aumento de casos de delta y tuvo que ir a, a, atrás digamos con algunas medidas que había tomado en cuanto a apertura eh, Eh, somos más parecidos a Israel en cuanto a niveles de vacunación, no usamos exactamente, el, o sea, usamos eh, Pfizer, pero no en los niveles que, que usó Israel, que creo que exclusivamente vacunó con Pfizer. Uh -huh. eh, bueno, se supone que ahora vamos a tener una tercera dosis, pero bueno, ahí depende un poco el juego entre la tercera dosis y, y, y cuando pase, digamos, la el aumento de casos por delta sí. por otro lado eh, nosotros venimos de haber pasado mal y no hace tanto con la P1 sí. entonces en ese sentido el escenario también es un poco distinto al de Israel ¿verdad? entonces bueno este eh, es muy difícil eh, uno ve el panorama pero es muy difícil poner qué tan grande podría ser la ola causada por delta eh, cuánto puede durar en qué momento se va a desencadenar en forma así como bien evidente este, nada, o sea que eh, en realidad es como tratar de seguir cuidándonos no aflojar con las medidas eh, eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre si alguien va a salir el día de la noche la nostalgia, de sí. cosas que ahora en principio podemos hacer y bueno, y capaz que quizás a la semana siguiente aunque no dejemos de tener las actividades ser como más cuidadosos eh, en cuanto a las medidas en cuanto a Eh, con quienes estamos en contacto, en el uso de tapabocas, etcétera, hasta que descartemos que nos hayamos infectado. Claro. Ah, y en la medida que empecemos a ver que los causos aumentan, bueno, de nuevo, eh, ponernos como muy, o sea, más estrictos con eh, las medidas. Es como la única forma de poder ganar otras libertades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy bien. Pues, eh, Natalia, Natalia Riga, eh, bioinformática del Instituto Pasteur ha sido sumamente interesante esta charla. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Y Qué felicitaciones, pasaría. felicitaciones para bueno, todos los que están haciendo así. Muy amable. Buena jornada. Hasta luego. Frecuencia abierta.